Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. Este fin de semana se reunió una vez más el movimiento Un Solo Uruguay. Y se escucharon posteriormente en algunas declaraciones públicas algunos temas interesantes que queremos repasar. Y es por eso que en este momento estamos en comunicación con quien es el vocero de Un Solo Uruguay, con el señor Julián Cabrera. ¿Cómo le va, Cabrera? Buen día. Gracias por atendernos. Buen día, Jorge. No, por favor, el agradecido soy yo. Ya hemos hablado en muchas oportunidades con representantes de Un Sol Uruguay, pero con ustedes es la primera vez que lo hacemos. Y queríamos, este para iniciar nuestra charla, eh, consultarlo. Eh, ¿Estoy equivocado o es la primera vez que se hace un encuentro de Un Sol Uruguay en Montevideo? Eh, una vez se hizo un preparatorio para un 23 de enero. Ah. no recuerdo bien el lugar creo que fue en la rural mira así ah, como ya después que empezamos con este sistema de, de una mesa nacional mensual es la primera vez bien eh, cuéntenos un poquito los aspectos más salientes de los temas que abordaron ayer y en la mesa se dio tuvimos que cambiar un poco el orden por necesidad de josé pereira el representante en el VPS que se tenía que retirar temprano empezamos por eso escuchando todo su informe serio y acabado como siempre y después la verdad que lo que más nos abocamos fue al tema de de la organización interna porque aunque suene de loco y tal vez no esté bueno confesarlo al aire somos un poco desordenados a veces en la parte de de de, ¿Sí? de, de la parte formal digamos y en eso nos centramos y además en las estrategias a seis bien y, y entonces cuénteme a ver de qué estuvieron hablando por favor y estuvimos hablando de de nosotros digo de algo tan tan loco pero que lo tengo que decir digo no siempre sacamos hacemos acta de nuestra reunión entonces eso ahora bueno sí pero luego lo otro es conformar equipos de trabajo que se van dando pragmáticamente, pero ahora ya más formal de quiénes van a estar más en cada uno de los temas este personalmente me, me presento, soy un canario, un paisano este, y obviamente en los temas más atinentes a lo vinculado al agro puedo puedo aportar capaz, pero en otros temas llamar la educación soy totalmente lego, ¿no? Uh -huh. este Eh, y bueno, y entonces se le dio un poco forma a eso y los pasos a seguir en el entendido de que los grandes rumbos del país que para nosotros deberían de cambiar, no lo vemos hacia ese lado o por lo menos si está la intención, no está la fuerza. Uh -huh. Y eso más, fue más o menos el centro, digo. Y, y en el viejo debate interno caímos, ¿no? En el que está desde desde el primer acto de, del 23 de abril, de, de enero, perdón, del 18, que es, si podemos seguir siendo una fuerza social que incida o como fuerza social no estamos incidiendo lo que quisiera. Y para no comprometer la, la opinión del movimiento, ¿en lo personal qué, qué piensa, Cabrera? ¡Pah! Bien, me encantó. A ver. Personal. Yo adentro del sistema político me sentiré incómodo. No porque creo que es algo malo, al contrario. Soy profundamente demócrata y republicano. Eh, ando con 62 años, viví la dictadura de derecha. He escuchado los cuentos de las dictaduras de izquierda y, y no me simpatiza ninguna de las opciones. Entonces, soy un convencido que la democracia tenemos que mejorarla, cuidarla y reafirmarla todos los días. Eh, personalmente me siento mucho más cómodo como organización social, también por otro lado, que muchas veces estamos en una cinta de del gazar, ¿no? caminamos, caminamos y seguimos en el mismo sitio. Uh -huh. Y en esas contradicciones nos movemos. Ahora, yo no no soy sereno en cementerio para creerme el único vivo, entonces bueno, vamos a escuchar las razones de todo y ver para dónde enrubamos. Y por ahí también se Quedó como un planteo intentar reunirnos con políticos que ya en el sistema tengan o no tengan cargo, que nos parezcan con la sensibilidad y con la ética suficiente como para tal vez a través de ellos canalizar nuestras visiones. Está bien, pero ayer cuando usted hacía declaraciones para Canal 12 decía lamentablemente vamos a tener que este, evaluar la posibilidad de, de generar un espacio político. ¿Por qué y, lamenta tener que hacer eso? Que lo acabo de decir, eh, no me siento cómodo y creo que hablo por la mayoría o casi la totalidad. Nadie está embalado con vamos a hacer un partido, no, no, no, no. Ahora, cuando vos ves que haciendo algo no da resultado, bueno, si te interesan los resultados tenemos que cambiar la estrategia. Bien. Y cuando digo nos empujan, no quiero decir que nos vamos a dejar poner a donde quieren los que nos empujan, porque nos están empujando a a no tener ningún tipo de incidencia. Y precisamente no es ahí donde queremos estar, queremos incidir. Bien, a ver si a ver si entiendo, en definitiva sí. el propio sistema político por no entender lo que ustedes Correcto. plantean y por no generar un espacio de conversación de diálogo y en definitiva también de concreciones, ustedes entienden que eso es lo que en realidad lo lleva, aunque parezca contradictorio a tener que ingresar dentro del propio sistema político como para ver si, ya que desde aquí, desde fuera no lo pueden lograr, de repente desde adentro sí. Excelente interpretación ¿Es así? E es así es así Y por eso digo, lamentablemente, y tal vez muchos se estén preguntando, ¿hace tiempo que está en este tema y por qué no lo concretan? Sí. Y creo que es porque no tenemos ganas. Uh -huh. Entonces, creo que a vos te tiene que haber pasado en lo personal y a cualquier oyente. Digo, muchas veces hay cosas que hay que hacer y uno no tiene ganas. Y bueno, a veces hasta la simple consulta de un médico, ¿no? Que las vamos postergando y, y bueno, y en eso es lo que estamos bien y, y sabemos Sabemos que en alguna medida Corremos el riesgo de Desplecarnos en, el, en algo Internamente Bien, y, y ayer en la, en la Reunión cuando empezaron Cuando alguien dijo, bueno vamos a redondear muchachos Porque vio que si no, después estamos hablando Tres días igual, ¿no? Este, cuando sobre este tema dijeron, bueno Vamos a redondear muchachos, ¿cómo, ¿cómo fue el Redondeo? ¿Qué, ¿Qué objetivo con este Tema específico se marcaron De cara al futuro? Ah, el redondeo quedó con que todos simpatizamos con esta opción de intentar tener contacto eh, no secreto, pero tampoco con bombos ni platillos, con, con diferentes protagonistas sean o no, no, o no tengan un cargo a ver si podemos encauzar digo, porque hay alternativa nosotros escuchábamos hablo de lo que escuché, no tengo formación en el tema, de Brasil, por ejemplo, partidos tan diferentes o tan enfrentados sus líderes, como son ahora los dos que van al este tienen cada uno una bancada de, en temas específicos, ¿no? Eh, y nosotros, capaz que podría haber eso, una bancada o unos legisladores de cada partido que estén específicamente en el tema producción, Eh, tema transporte, tema agro, tema educación, y capaz que por ahí se podría lograr algo, porque yo como paisano, cuando me pongo a hablar del tema agro, con muchos legisladores, encuentro una ignorancia supina y como tal se expresa en una arrogancia. este Entonces es muy difícil, cuando tenés legisladores que de pique te dicen... Mm, te digo pues fue textual algo que me uh -huh. dijo un legislador, que hoy no es legislador por suerte tampoco viene a cuento el nombre pero me dijo a mí del campo no me vengan a hablar porque yo ya lo sé todo y yo qué sé, yo me crié con un padre casi analfabeto que que siempre decía mi hijo en el campo muriendo y atendiendo entonces es difícil hablar con alguien que, que ignora totalmente la realidad y puse el tema del agro porque para nosotros el país productivo empezaría desde ahí pero no puede morir ahí no somos gremial agropecuaria este entendemos que desde ahí puede ser toda la parte logística de transporte y de todo y incluyendo después la la industria vinculada y la exportación y entiendo como que este país sigue desde de, de espalda a toda la parte productiva y, y una realidad que Personalmente me parece horrorizante, Hoy en el campo que damos viejos y poco. Se encuentra la por ciento de la tierra está extranjerizada y concentrada. Y cuando digo extranjerizada no porque sea xenófobo, ¿no? Estoy hablando de multinacionales, no de inmigrantes. Ahora, y, eh Cabrera, sí. eh... Esa, esa, esa realidad con el sistema político la encuentran en, en, en todos los sectores, en todos los partidos, porque, por ejemplo, el Partido Nacional es un partido que viene básicamente justamente del interior. Totalmente. Y, y de la producción agropecuaria. ¿Ustedes no están conformes es, con lo que el Partido Nacional está haciendo en ese sentido? No, no, para nada. este Creemos que sí, que las raíces vienen del campo, pero los votos vienen de las ciudades, y concretamente de, de las grandes áreas metropolitanas un ejemplo tonto eh, los combustibles bajan mucho la nafta que el gasoil y, ¿y por qué? y la mayoría de gente se mueve en autos y, y esa mayoría de gente está que son los que votan en las ciudades ahora el encarecimiento del país en todo lo que sea producto y también insumos y después es ¿eh? porque la base del transporte es gasoil entonces la comida, todo se encarece Pero eso no importa, aparentemente Y capaz que sea muy prejuicioso, muy mala persona yo Pero me quedo con la sensación de que Muchas veces se mueven mucho más criterios electorales o electoreros Que una visión en defensa o en pos de un país productivo ¿Y, y eso ustedes consideran que se puede lograr si ustedes, o pueden intentarlo al menos, a través de una, una voz política. Ah, exactamente, por lo menos está faltando esa voz. Está faltando porque personalmente seguí las discusiones cuando el presupuesto o los presupuestos que se han dado y, y el final de la propuesta es de, de, del gobierno de estar dirá equilibrando las cuentas, pero no pensando en un desarrollo. Y la oposición pensando en un para hacer un mayor de distribución en endeudarlo. Y a eso sí que me opongo terminantemente porque me parece una irresponsabilidad sin gollete, porque todo endeudamiento no no lo vamos a pagar ni tú ni yo. Digo, nuestros nietos van a hacer. Entonces, capaz que estamos vistiéndonos con un ropaje demasiado lujoso para el que podemos y se lo vamos a hacer pagar a los nietos bien de qué otros temas hablaron ayer mm, luego fue lo del bps donde la reforma la reforma, años, la reforma. Eh, se habló por arriba de la reforma si ¿Sí? la que no la vemos con buenos ojos tampoco nos oponemos porque estamos enfrentaados para ser coherentes Nosotros a todas y a cada una de las cosas que nos oponemos le agregamos una propuesta. Entonces, para ser cuidadosos con los términos, no la vemos con buenos ojos, porque nos parece que le damos un soplo de respiro al BPS, cosa que está buena, pero es cortoplacista y sobre todo no metemos el diente en las cosas que no andan bien a nivel de gastos del Estado para poder hacer algo en largo plazo. Sí. Eh, el tema central, que para mí fue muy sintomático y muy buen ejemplo, fue el de las obras sindicales, y teniendo en cuenta que es la caja más grande del Estado, y donde el 50% de dicha caja va para prestaciones y servicios, jubilaciones, pensiones, y el otro 50% en su funcionamiento y es deficitaria, bueno, caramba, arreglemos el endeudamiento, Yo te voy a un razonamiento bien paisano, pero yo lo veo como si a mí no me da la plata acá afuera para vivir, hablo y propongo de estirar un tiempito los plazos, o pedir un crédito y producir más oveja para que me dé. Pero si no corrijo que yo todos los días estoy gastando en caballos de carrera o en timba, va a ser al santo botón lo que haga y esa es la sensación que tenemos del estado, si no corregimos los espifarros, los desórdenes y los privilegios que no son derechos, son abuso. Este, tampoco puedo sigo el razonamiento de derechos adquiridos, porque creo que todo es dinámico, si no, si entramos a hablar de leyes petreas, estamos loquísimo. Este, ...y me da la muestra del despilfarro... ...y tú que eres periodista más informado que yo... ...ahora no, el informe que salió de la OSE... ...hace más de 20 años está perdiendo... ...la mitad del agua que se potabiliza... ...y vos repasás en todos lados... ...y ves como que la cosa anda mal... ...y perdóname, capaz que te estoy haciendo... ...demasiadas asociaciones libres, pero... ...yo lo veo en el campo, hace años se está yendo... ...en promedio entre 4 y 6 productores por día... Y, y no me acuerdo cuál fue el organismo, no quiero ser ingrato pero es estatal si fue línea o cuál fue o el plan agropecuario no sé. se pusieron a hacer talleres o para preparar talleristas para el tema de género es decir, no me hago la araquírica con la alpargata esto no es serio y no es desmerecer el tema género como tantos otros pero se utiliza ese eslogan para tener una serie de gente, a lo que yo defino como clase ociosa, asalariada. Perdonase, si digo a No, no, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Eh, justamente lo que intentamos acá es escuchar todas las las, las propuestas, todas las, las opiniones, los pensamientos, y que después el oyente tenga elementos como para formar opinión. Gracias. Sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué le parece que en el tema del, de los costos del gasoil volviendo a esto que me parece que para la actividad productiva es fundamental ¿Qué puede qué puede estar sucediendo de cara al futuro? Eh, ¿Que pueda estar en planes del, del gobierno realmente reformular todo esto o que esto va a seguir así? No, yo creo que va a seguir así y en la coalición hubo gente que no que no estaba de acuerdo con la importación sabemos que la oposición no está de acuerdo hubo y hubo esas posiciones que al final se siguieron siendo tibioides porque si vemos que ANCAP tiene pérdida por eh, ejemplo la planta de porra y no es algo vital para el país ni para su economía ni para su soberanía ni para nada y aún así la seguimos manteniendo. Lo único que estamos haciendo es dándole un confort a una serie de operarios que que se redistribuyan, que busquen otra alternativa, pero vuelvo a lo que te decía hoy, no puede ser que nuestros nietos estén pagando las ineficiencias. Y creo que hoy por hoy FANCAP tiene una fuerza muy grande, lamentablemente como la mayoría de sindicatos no en defensa de la institución a la que pertenecen sino de su propio statu quo y entonces creo que esto no va a cambiar porque no da réditos políticos electorales y es lo es lo que me reitero nos da la sensación esa de que los políticos están continuamente presentando los votos de las próximas elecciones y no en el país que le vamos a salir para los nietos Bien, eh, tengo que ir redondeando la conversación, tengo otros compromisos, sí. pero está está muy buena la charla. ¿La seguimos en cualquier momento, Cabrera, le parece? Como siempre a las órdenes y eh, se lo quiero decir al aire, uh -huh. el agradecido soy yo porque es la única manera en que la gente sepa de primera mano en quién andamos este grupo de soñadores y y de otra manera si no se van a quedar con las versiones que tiran los terceros. No te olvides que hemos ido desde anarcos, troscos hasta facho y todas expresiones puestas por terceros que tienen terror de que le afectemos el statu quo. Así que el agradecido soy yo y siempre la torre. Bien, seguiremos estando comunicados con ustedes. Buena jornada, hasta pronto. Muchas gracias. La conversación era con el señor Julián Cabrera, el vocero de Un Solo Uruguay. Lo escuchaste aquí. En Frecuencia Abierta. Fre frecuencia Abierta.